Mari, Mari, k o m p u l a m e Mari, Mari, Pu, Wenui, Inches, o r a y a Maicoño, Piñem. Quiero compartirles a todos la información que venimos acompañando la recuperación territorial del Love k e n Kentreu. Esto está ubicado a 15 kilómetros hacia la izquierda, en la, en el paraje de la Cuesta del Ternero, en la Tapera de los Álamos. Desde hace varios días que la policía viene hostigando a El fiscal a r r i e n hace unos días se comprometió a esperar un t r a u m que iba a haber este fin de semana de comunidades、eh, para luego, si、sí, el lunes llegara una audiencia de conciliación aquí en Fiscalía. Sin embargo, directamente no solo no cumplió con su palabra, sino que hoy entraron más de 50 efectivos、eh, temprano en la mañana. Con una gran balacera. Tienen varias personas detenidas, entre ellas un niño de 8 años. Estamos aquí en la puerta de fiscalía. Nadie nos quiere dar información sobre los detenidos, sobre la situación de la gente, si los van a trasladar a la comisaría de Bolsón, si los van a trasladar a Bariloche. La situación es gravísima y hacemos responsable al fiscal Arrien de cualquier situación de violencia que estén viviendo nuestros LAMIEM, como de destrucción de todos los elementos y de la RUCA, de todo lo que se había ido. Trabajando en el predio. Queremos denunciar también a Rolando Rocco. Rolando Rocco es un pseudoempresario forestal que desde hace 30 años comenzó con el Plan Calor, talando bosque nativo en la zona del, de la Cuesta del Ternero. Luego recibió un subsidio por parte de, del Estado argentino para hacer plantación de pino. A eso se dedica, y gracias a ese permiso para plantar pino, él se adjudica la propiedad de la tierra. La Cuesta del Ternero es territorio mapuche, reconocido ancestralmente, cuenta con determinados sitios sagrados, como pinturas rupestres. En la Cuesta del Ternero ya hay antecedentes de mafia, de violencia, de asesinato, como lo fue el asesinato de la l a m i a n Lucinda Quintupuray, de su hijo Victorino Quintupuray. También l ú l El último desalojo ocurrido hace unos 8 o 10 años atrás de la abuela Udelina Valle. En esta zona siempre se manejaron mafiosos vinculados a la política, a la política de Río Negro, vinculados a funcionarios políticos del Estado r i o Negrino. Hacemos un llamado a un pronunciamiento. A un repudio a, a toda la sociedad consciente, al pueblo mapuche, porque realmente esta circunstancia que se está viviendo en este momento tiene que ver con que se e s t á amparando、eh, los negociados. Que van a perder inevitablemente todos los políticos, no solamente de ahora, sino funcionarios políticos vinculados a la dirección de bosques, a la dirección de tierras, a la dirección del servicio forestal andino. Esta es la situación, ellos son los responsables. Reivindicamos esta recuperación territorial,、eh, la respaldamos, la sostenemos desde nuestro n e u e m desde nuestra fuerza espiritual y desde todas las acciones de luchas que serán válidas y necesarias para demostrar que no se puede. No puede seguir avasallando al territorio, al pueblo mapuche, ni podemos seguir siendo cómplices de la destrucción de nuestra Mapu. Rume Mañún Tamún Alcoimún. Muchas gracias por su escucha y esperamos todas aquellas demostraciones de, de afecto, de apoyo y solidaridad. Peu Cayal.